parlamento no tienen derecho, no, yo creo que tiene que estar representado para que lo defiendan. Este es un movimiento que nosotros estamos llevando adelante es totalmente apolítico. Dentro de un propietario de un edificio hay gente que pertenece a cualquier partido político, al radicalismo, al peronismo, al socialismo, nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación ni distinción entre unos y otros. Lo nuestro es muy sencillo. El éxito que estamos teniendo. Me refiere solamente a la sencillez con que hablamos a la gente que no le enroscamos la víbora para inventarle cosas que, no, que después no se pueden probar que cuando ustedes salgan a la calle, digan, ¿qué dijo este? O sea que por eso es que yo me, me ofrezco a contestarles todas las preguntas que ustedes se les puedan y que yo pueda contestar. Para eso vengo de una larga experiencia. Estoy brindando este servicio y además la federación argentina de, de consorcios de su entidad, es una entidad sin fines de lucro así está en sus estatutos así está reconocida por la eh, inspección federal de justicia así está reconocida por eh, impositiva que nos ha liberado del pago de todos los impuestos puesto que no manejamos dinero no cobramos dinero no le sacamos dinero a nadie en absoluto esa es la diferencia de otra gente que está riambulando en todo esto diciendo yo necesito eh, vivir y para vivir tengo que sacarme plata de venta. Y esto me parece que es totalmente injusto puesto que los propietarios han sido castigados en, todo, en todos los años y esto hay que cambiarlo. Entonces, volviendo a la ley 3.512, estamos a terreno, hasta tanto que esta ley no sea cambiada. El, el año pasado después en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda, que nos decidió en pleno. Esta está la versión en el Congreso, la tienen todos los diputados y están dispuestos a trabajar para modificarla y adecuarla a las nuevas circunstancias que estamos adquiriendo nosotros. Es muy sencillo, no es nada rebusado ni nada parecido, es que cada propietario sea dueño de la vivienda que compró y que pagó y que los demás que están trabajando para esa vivienda, para ese edificio simplemente cumplan sus funciones si tienen que ganar cinco, que ganen cinco pero no cincuenta esto tenemos que, tenemos que tratar de ponerle fin y lo vamos a poner fin sabe con qué con una ley y quienes les van a ayudar, ustedes porque yo lo veo en la Ciudad de Buenos Aires el apoyo que nosotros tenemos constantemente cuando invitamos a reuniones y es constante la gente que nos está preguntando quiero decirles algo que tal vez ustedes no, no comprendan pero... Este, la gente como no tiene que pagar a nosotros, porque no le estamos pidiendo ni le pasamos una cantidad ni nada por el y dice vamos a hacer una cadena de oraciones por ustedes bueno, si ese es el pago yo lo acepto y lo agradezco tendría mucho más para decirles, pero yo prefiero otra cosa prefiero cerrar acá lo que dije porque de alguna manera quería darles que un panorama de por qué estamos en Madre Plata qué es lo que estamos haciendo en Madre Plata, qué es lo que vamos a hacer en el país Con todo esto, ¿qué es lo que queremos modificar? Y someterme a las preguntas que me imagino que ustedes tendrán Yo magia no puedo hacerlo, no puedo contestarles lo que he aprendido, lo que dice mi experiencia y lo que estamos haciendo en este momento. Nada. colegiatura de administradores? Bueno, para ordenar esto yo, les, yo les voy a contar, pero les voy a pedir que nos estemos enmarcando la mano para la pregunta de modo de que pueda ser ordenado. El, el tema de los administradores eh, que se han colegiado en la ciudad de Buenos Aires, que está la ley en el 41, es decir, hay muchos intereses. Los argentinos son mujeres dividimos en grupo constantemente un partido político muy importante se divide en 100 partes este, y esa es la realidad pero de cualquier manera lo que hay que tener en cuenta como hecho muy importante que un administrador es nada más que un empleado o un, una persona que ha sido demandado para que dirija un consorcio en cuanto a los pagos y que se limitado en sus derechos y en sus obligaciones y ahora se pide colegiar pero tiene derecho, todos tienen derecho a colegiarse este lugar donde estamos está colegiado los abogados están colegiados, los administradores los porteros todos están colegiados los únicos que no están, que estaban colegiados eran los consorcistas la federación viene a ocupar este lugar entonces, ¿se colegiará o no se colegiará? lo que sí tendrá que habituarse que hay un nuevo orden Que los consorcistas han dado un paso al frente y quieren ocupar su lugar, el lugar que les corresponde, en su departamento, en su vivienda, en su edificio y en su ciudad. Entonces, esto ya está en el hecho que se esté pidiendo a la gente que no excedan sus responsabilidades, como esta gente, por ejemplo, que fue a paritarias, firmó paritarias absurdas, que están penadas por la ley, sin tener derecho real que ahora quiere colegiarse bueno, voy puede hacerlo pero tendría que responder ante la justicia por lo que ellos han firmado no les quepa ninguna duda yo soy hombre de, de justicia, la respeto la respeto a todos pero lo que se firmó las cosas que se firmaron en el año 2004 en Paritalia, donde estuvieron los administradores fueron aberrantes fueron calamidades está en esto están en la OIT y están en la OEA. Son dos de los organismos mundiales más importantes del mundo y ellos están estudiando el caso argentino. Y seguramente están pidiendo al gobierno argentino que responda por qué se permitieron esos avances. Perdón, eh, siento en parte de lo que ustedes, doctor, para apreciarse, hay dos condiciones que son bien claras: una que tenga estudios terciarios, una persona yo otra que tengo un código de ética. Eh, los administradores que yo tengo, eh, al menos lo que yo tengo conocimiento no tienen código de ética tienen un licenciario, salvo por tales discusiones que ejercen a ver, la profesión de administradores de consorcios, pero pueden ser abogados, puede contadores públicos, etc. Pero dos condiciones fundamentales para colegiarse. Usted mencionó que el colegio de Martineros, hoy por hoy es un licenciario. No, sí. Pero yo dije que este lugar está colegiado. Y que se puede, alguien que sea, colegiado también se puede colegiar, eh, vamos a dar otra distancia a los delincuentes. en un colegio donde estén, sí, si, usted me permite, todos tienen derecho a colegiarse. ¿sí? Y el problema, nosotros estamos hablando del problema de los consorcistas, nos pasamos, hemos dado, los debemos hacer pasar al frente para que ocupen en su lugar. Pero no respetando el lugar que las cabezas la cabeza de los demás, eso no va a estar en nuestro ánimo. Pero si los eh, administradores tienen colegiales, que me parece magnífico que lo hagan. Pero también tendrán que saber, la federación tiene un libro donde están anotadas las denuncias de consorcios contra administradores. Eso se llama un libro negro. Tiene que ser presentada la denuncia por una... Este, Con una asamblea protocolizada el escribano público donde diga por qué fue quiero decirle que en este momento hay alrededor de entre 50 y 52 asistadores de la capital federal que están procesados hay varios. Eh, hay varios sí. yo, yo <risa> desde luego, pero en la pregunta de la señora si usted quiere hacer una pregunta con respecto a los escribanos, si puedo, se la voy a contar preguntó, ¿por qué no están colegiados los asistadores? Y yo le dije que no había inconveniente, pero que no es el problema del de, de consorcio. ¿Y ¿Sabe por qué? Porque el consorcio puede ser administrado por un propietario, por un propietario que no sea administrador, porque está dentro de la ley, que un consorcio puede elegir a un propietario que a lo mejor apenas hizo sexto grado y sin embargo puede administrarlo. Entonces, este, este invento de los administradores me parece bárbaro, pero yo no puedo defender... A, a los administradores ni a nadie, solamente estoy acá para defender a los consorcistas. Y además enseñarle a los consorcistas cómo se tienen que defender ellos y que tienen derecho, porque para eso han comprado un departamento, nada más ni nada menos. No, yo sé por qué les digo por qué no están colegiados, porque cuando hemos querido hacer denuncias sobre los administradores que han cometido estafas en contra del consorcio o en contra de las publicaciones de los encargados no hemos tenido dónde hacer la denuncia. Entonces, si esta gente tuviera, tuviera un colegio donde uno poder eh, y, y, y ante reiteradas la denuncia, podríamos llegar a tener este, alguna respuesta positiva. En cambio, dónde tuvimos que ir a la cámara de propiedad horizontal que no tiene, eh, que no, que no, que no están capacitados para implementar algún Bien, de cualquier manera, ahí hay este, intereses contrapuestos. Cuando usted dice eso en la Federación, nosotros estamos de lunes a jueves, cuatro días en la semana, todos los dos meses, desde las 14 hasta las 18 horas recibiendo denuncias. Cuando la denuncia es verbal, tomamos nota y nada más. Cuando la, la denuncia es de un consorcio, porque acá está, es uno de los efectos de los consorcios que siempre sale una persona, dos personas o tres personas y digo ¿dónde están las otras 87? y esta está trabajando, la otra no puede salir, la otra es viejita, la otra tiene un vago y bueno, pero no puede ser que se defiendan tres personas que salgan a defender entonces, volviendo a esto de los consorcios en la federación nosotros tenemos acabo de decirles un libro donde está registrado cuando hay firma hecha por una asamblea ante escribano y nosotros cuando es necesario también vamos a acudir a la justicia en defensa de este consorcio que se ha encontrado con eso, y ya tenemos varios casos, ¿eh? me aseguro que... y van a ir aumentando porque lo que estamos haciendo en este momento, acá en Madrid Casa, es tratar de despertar a los consorcistas con respecto a cuáles son sus derechos que parece que nadie les enseñó ni les dijo cuáles eran sus derechos. Entonces, si alguien se quedó con el dinero de un consorcio, es un delito, acá y en la China. Y entonces tiene que ser denunciado, y tiene que terminar en la justicia. Eh, hay, uno hay uno de los administradores más importantes de la ciudad de Buenos Aires que está procesado y va a juicioar por haberse quedado con plata de un consorcio. Adelante, escucha. Yo quisiera preguntarle cuál es la relación de los administradores o de la Cámara de Administradores con los sindicatos, en este caso es de Chucky ¿Cómo es la relación? Porque los los encargados, si bien son gente de trabajo que trabajan ocho horas, pero tienen unos sueldos que ahora vienen a través del aumento, y son que ni siquiera una persona de 12 años de trabajo. Está ¿cómo es? Cómo, ¿Cómo se mueve eso? qué es que se pareciera que estuvieran todos arreglados con los administradores para eh, aumentarle tanto el sueldo. Me voy a contestar, señora. Es una pregunta que no tiene respuesta, que la respuesta la tienen que conocer ustedes. Lo, lo mío sería entrar dentro de esa unión que usted está denunciando y que yo no soy un juez para poder aceptarla. Yo le puedo decir qué es lo que hago yo en mi lugar. En este lugar, voy y denuncio, y voy a En la justicia tenemos leyes en la República Argentina, perdón. Pedro. también se puede la tiene que pagar el la Hace un rato, señora, si usted me escuchó, yo le dije que hubo paritarias acá. Bien, este es el resultado de las paritarias, y yo le pregunto a usted, cuando hay eh, asamblea en su consorcio, usted va y lo usted ¿cuántas personas hay en su consorcio? ¿Y cuántas van a eso? ¿Cuántas recientes? Entonces el resultado es que tal vez nosotros, los copropietarios, yo me incluyo, somos responsables de haber dejado ese campo libre, y el que deja un campo libre tiene otro y lo ocupa. Ahora hay que hacer poner esto a, la, a su lugar respetuosamente, sin este, violencia, con la razón, y, y voy a responderle también a la señora, que existen leyes en la República Argentina, que son difíciles, que hay abogados muy complicados, que los jueces a veces son repientes, todo lo que usted me diga y mucho más, que es muy lenta la justicia, sí, pero la justicia es como una máquina trituradora, tarda pero llega. Yo le aseguro, señora, le aseguro porque algo conozco de este tema es que esto va a entrar a en la medida que todos los copropietarios de todo el país levanten su mano y estén presentes en las asambleas y traten de corregir lo que está mal hecho, porque después quejarse no sirve para nada, había un viejo dicho que decía se a, a la red, y eso es lo que estamos haciendo ahora los patoristas, cantándole a la red cuando la red está muerto. Yo les pido, por favor, que ustedes empiecen a cambiar a tratar de ir a visitar a sus vecinos, a tratar de buscar a los propietarios desaparecidos, de alguna manera, o sea, eh, a mucha gente yo le pregunto, ¿cuántos departamentos tiene usted? Y no, yo tengo uno solo. ¿Y cómo lo defiende? Si a usted la desalojan o la rematan, este, la echan a la calle. ¿Cómo lo defiende? Y no puedo porque somos corpos. Bueno, de cualquier manera tenemos que aprender cosas de la historia y hay que respetarlas. le vuelvo a repetir no hay otro camino Sí, pero a veces se mueve muy muy, muy, muy sí, sí, es difícil pero porque nosotros por ejemplo con 60 departamentos vivimos nada más que 14 propietarios, lo demás hay 3, 3 o 4, y si vienen los propietarios tienen los, los departamentos cerrados, ni vienen ni sí. no importa nada bueno, para eso se tiene la justicia, hay leyes le vuelvo a repetir, hay leyes pero tiene que, eh, tendría que haber abogados acá especializados que defiendan exclusivamente a los consorcistas, porque cuando es alguien que le dice que es abogado, que defiende al consorcio, al portero, al administrador, y esto no defiende a nadie, o sea que juega para cualquier lado. Entonces hay que buscar profesionales y estamos preparando, y van a prepararse más que es una materia especializada, porque uno de los temas es que muchos abogados no conocen la creencia de propiedad horizontal y los vericuestos que tienen. Entonces, para los no, señoras, yo me puedo ir ahora con, no sé, los que somos acá, si somos 50, sino lo los que seamos, todos no. Yo vengo por el sí, yo vengo a, dar, a explicarle a explicarles que yo no soy un orador, antes, simplemente les digo, estando de lo que yo he aprendido, Y de lo que yo conozco y de lo que se puede cambiar, no de es aquello que no se puede cambiar. Entonces, una de las maneras de cambiar es tratar de que el consorcio o sea una sociedad. ¿qué es una sociedad, es como una cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? Porque todos tienen que pagar. Si alguien no viene o se rompió algo o se accidentó algo, le tienen que pagar. Todos tienen que pagar. Los que están, los que no están, los inquilinos y todo lo demás. De cualquier manera, el inquilino... No tiene ninguna obligación. Si tiene un contrato con el propietario para pagar las defensas, es un problema interno. Pero frente a la ley de propiedad estatal el infinito no tiene valor alguno. Había adelante. habilitar para ser colegiado pero la excepción es lo han logrado obviamente los administradores, que en los que están en, en ejercicio actualmente no van a necesitar hacer ese curso o la carrera entonces qué va a pasar van a estar los que hagan la carrera el estado de esa carrera y van a estar los otros que no se sé, serán honorizados, o sea, va a ser la primera vez donde un colegiado sin haber hecho una carrera universitaria sea colegiado digamos que es un arma de obvio y no se sabe realmente este, si nos va a dar a nosotros más derecho a controlarlo o simplemente va a servir para que aumenten los honorarios bueno, era eh, eh, por pues, cuanto ¿sí? por un ex expedil maltrato, creo que es por Rúa sí, ah. que ahora está a nivel ¿sí? Por sí, Rúa, lo... Lo... de cualquier no. manera quiero contarle que durante muchos años he sido asesor de diputados senadores y actualmente también y por lo general eh, eso a diputados y senadores tienen que manejar cientos de temas la mayoría de los cuales los desconocen para lo cual tienen 10, 12 o quince asesores y muchas veces me encuentro que me deriva un, un diputado a un parte de hacer cualquier cosa aunque no lo sepamos hacer. Entonces, hay administradores que no saben y que aprenden. Pero de cualquier manera hay una cosa que es muy importante. Yo vuelvo a poner el primer término acá, insiste, y machaco, y en, en la capital federal ve cada vez que me toca hablar lo mismo, con que el que tiene la manija de este tema es el consorcio. Para tomar a un administrador, para echar a un administrador, para decir, no necesito administrador, porque Hay bastante gente en este momento que se está administrando y tenemos referencias que lo hacen de muy buena manera y que no necesita un administrador. Acá tal vez por la idiosincrasia, por cómo está formado esto, puede ser que como la gente se va a Buenos Aires o a Córdoba donde fuera y deja su departamento abandonado, sí es que ha necesario un administrador, pero no sé si en todos los casos, de cualquier manera, es prescindible, sí es prescindible el administrador. ¿Cómo se puede hacer? Lo que hace falta es que los consorcistas ocupen su lugar, que cada uno sea el defensor de su hogar, porque en la selva, las la tierra, desciende su nido. Y acá eh, no ocurre lo mismo. Es el único, eh, el único techo que tienen y no lo cuidan. Se van a la mañana a trabajar, vuelven a la noche, y pasó lo que pasó, que este hizo esto, el otro hizo lo otro, rompieron la sella más allá, y no les... bueno, ¿cuánto me toca pagar? Y somos así de cabeza raíz así nos va. Esto tiene que cambiar. ¿Por dónde cambia? Por la posición del consorcista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Saber que está en una cooperativa que se llama consorcio. Y que en esa cooperativa tienen que ponerse a trabajar para que se hagan las cosas bien, para exigir. Que en una asamblea, esto fue la semana pasada, encuentro un error de un administrador que se equivocó y cobró mil.. 400 pesos de más en una liquidación de vigilancia que llevado a analizarlo fue alrededor de, 15, de mil y pico de pesos en el año. Y resulta que este consorcio tiene oxidado esto, tiene arreglado otro y es como, ustedes permiten que esto, ¿por qué no lo echan ya mismo? Ustedes o dicen, el administrador no está en condiciones si se equivocó, si no supo defender los intereses, no tiene por qué estar. Entonces, si hace falta los dos tercios, ese es otro puesto chino el tema de los dos tercios. Es un chino. ¿Quién dice que es un cuento chino? Porque hasta ahora lo tenemos incorporado. Sí, pero, señora, le vuelvo a, micro, vuelvo a repetir. El reglamento es una cosa, eh, este, el administrador es otra cosa, y el propietario es otra, y la justicia y los jueces están para escuchar esas cosas. Entonces, cuando se explican, y para lo cual a repetirme, hay que buscar abogados especializados en propiedad son que defiendan a los consorcistas y si no hace falta poner una materia en la facultad para que sean especialistas este, tengo un señor que me ha pedido la palabra y señor, ¿usted ha pedido la palabra? fui sí, el sí, primero, pero voy a poner no la no, no, por favor, me escucho ¿Sí? primero, le agradezco mucho porque en algún momento si queremos comenzar, y me da la impresión de acá que estamos comenzando yo hace tres años que estoy iniciando permanentemente con, con propiedades y propiedad mía Todos tenemos en una asamblea distintas opiniones. Como ahora usted está hablando de, de, de, de, de un ejército y lo que hicimos nosotros con, con, con la cocina o, o con la agricultura. Nada que ver con tema Entonces le te agradezco infinitamente, pero había un punto donde me gustaría preguntarles, los legisladores no son conocedores, por supuesto, de lo que es porque uno es comerciante, el otro es piquetero sindicalista o los que sea, no importa. De manera que lo más importante para los legisladores es asesorarlo, como muy bien lo ha dicho, acaba de decir de, de que los asesores que le deben todo es prácticamente se Porque los legisladores, si de asesores tienen a los amigos, la verdad es que en nuestro país, no tienen asesores, asesores capacitados, profesionales. De manera que creo que ese es un punto importante no perder un Y en algún momento esto tiene que empezar. No empezar por la por la colegiación, la cabeza de la pirámide. Estar desde abajo, hacer respetar los derechos y cumplir con nuestras obligaciones en cada consorcio. Concurrir a las asambleas y no traer cosas que no tienen valor a una asamblea para discutir si cada uno se repase la ciencia y se va. No decir a mí no me corresponde. Y al administrador no tenerlo de amigo porque me quitó el departamento, porque me cuida, porque me alquila y lo sigo teniendo como administrador. Como lo hago, consigo toda la firma de los dueños de Buenos Aires, que me da el poder y tengo mayoría y con eso hago lo que quiero. Y no está ley, desde 1512, con respecto a la remoción del administrador, hay que tener las dos terceras partes, no supuesto la ley de la ley. Pero, señor, y, una cosa es remoción y otra cosa es cambiarlo. Sí, no, llama a asamblea y dice, elección de claro, administración no, prácticamente está ganando sí, sí. sí, el mandato de No el, y para, y cuando, episodio, tiene que tener ninguna de las dos terceras digamos, partes. que Creo que de ahí, le el sí, que es, el es, el el el el cuando tenga necesidad, lo voy a estar convocando, y llamando a Buenos Aires y cómo resolver este problema. Aceptó. Cuando tengo otro problema, voy a ir escribir, voy a llamar o voy a hablar por teléfono. O, ¿O, o es que, que algo ¿Perdón? de lo que es imposible conseguir la dirección de, de los propietarios que están en Buenos Aires. Perdón. Los administradores no se lo van a dar. Perdón. Este, nada. Por favor, no que te diga, te diga. Bueno, quiero contestarle puntualmente a esto. Eh, Están tomando los datos, hay una solicitud que está a disposición de todos los propietarios. Inclusive quiero decirles que dentro de nuestra organización hay gente que se ha venido, que son administradores, encargados, inmobiliarias, los montones, que después de un tiempo dicen. Ah, mire, yo sí soy, pero quería saber cómo opinaban ustedes y cómo iban a cambiar. Entonces, a través del email, todos los días nosotros enviamos la red, está abierto para las quejas de todo el mundo, la suyas, señora las suyas, todas. Nos mandan y nosotros le contestamos, ¿no? le contestamos directamente su pregunta, las preguntas puntuales de cada propietario, pero además le contestamos en general. Cuando la gente va viendo lo que le pasa a los demás, de alguna manera se ven identificados y han ido aprendiendo. Había edificios que eran calamidades, un infierno, y que lentamente a través de un padre años, están trabajando sobre ellos este, y a través de estar leyendo lo que nosotros le contestamos a la gente y lo que le pasa a los demás. Porque viene esta señora que dijo esto, que le pasa esto. Eh, había una señora que puso siete gatos en un departamento y entonces por el olor que había. Hubo que llamar la, al juez, el juez vino a constatarlo y determinó esto y hizo excluir los siete gastos del departamento. Entonces, le digo que hay justicia. Lo único que le vuelvo a repetir es que hay que conseguir abogados especializados y preguntarle, señor doctor, ¿usted a quién defiende? Y le van a decir, mire, yo defiendo a ladrona, al ladrón, bueno, al dueño, al destacado, a... bueno, entonces no me sirve. Yo necesito a alguien que sea especialista en propiedad horizontal y lo no vamos a lograr en Mar del Plata, no les quepa ninguna duda, porque vamos a abrir un registro y eh, yo pienso que estoy tratando de explicarles que ustedes son, y todos somos, culpables de todo esto. Yo vivía en una casa donde el encargado en el piso 17 se hizo un pescado. se lo cubrió todo de vidrio, una terraza, y se hizo un pescado mirando al río. Un los demás no decían nada, entonces comprendan que no se puede permitir eso. Ahí el es manda de de eso, ¿cómo? Las terrazas del consorcio, y él tenía una unidad de él, y se la cubrió toda la vez. Biblios y demás. Bueno, pero, yo les vuelvo a repetir, hay avances. ¿Quién avanza? Cuando lo dejan a la gente, avanza hasta donde puede. Entonces, cada uno de ustedes tiene que pensar en su casa ustedes paran, y el vecino no quiere defenderlo no le molestan los siete gatos, no le molesta el que pueda la terraza, bueno, si es de ellos pero de cada uno se tiene que convertir en soldados de su propia vivienda y defenderlo perdón sí, bueno, yo he escuchado a cada uno, cada uno tiene su historia y yo sé si empezar pero si usted tiene una La concepción de lo que es una falta de Primero que no va a ser. Segundo que no conocen, bueno, Y tercero que no les interesa conocerlo. Cuando vienen los problemas, ahí empiezan los situaciones. Y cada uno se preocupa. Yo no, creo que pues, hay dos cosas. Acá la señora tiene problemas de que un administrador es, eh, no le cumple, er, hace cosas que no debe, le... <coughs> no le vamos a impostar en la disciplina. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene la justicia? Porque usted se presenta a la justicia, presenta la los comprobantes, a eh, algún grupo, se la tiene una administración eh, policial, una administración policial, diciendo nada a la justicia. ¿Cómo que no? En otro caso, estamos hablando de los particulares. Es cierto, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que va a la universidad, estudia, lo recibe, tiene servicio a más, y no tiene oportunidad de administrar administración Pero eso evidentemente, va a pasar como todas las asiguraciones, es por ley, no se hace porque se lo ocurra. La Cámara de Administradores no es una ley, digamos, que esté en vigencia, es un, un conjunto, una sociedad civil sin fines de lucro que se inscribe con los registros de la plata, pero que no tiene ninguna función, digamos, en, la, en ese sentido, para jugar El colegio sí, porque puede sancionar a los colegios pero esto cómo se va a cambiar? ¿Está bien cómo le pasó a los martilleros? Los martilleros no lo han establecido y hoy tienen que ir a la universidad estudiar y no pueden ser martilleros si no están matriculados, pero previamente tienen que traer el título. Lo no que estaba, lógicamente, que no lo puede echar. ¿Por qué? Porque tienen a adquirirlo. Ya son de administradores de por sí y ya están reconocidos con él. Porque sea, la ley no juzga ni, ni tampoco el va a aceptar, ni base a la Entonces, todo eso es todo lo que tiene que ver. Usted habló de un proyecto, digamos, de ley, de ser algo así que tenga una figura, como la sociedad manual, no lo que sea, que en la cual se van a reflejar posiblemente todas las fallas que tiene no la ley, sino los reglamentos, porque la ley la lee, es la ley pero después, se, se, digamos, de alguna manera se torció, no en todo, porque no puede totalmente una la ley, en los reglamentos. Pero sí se le hicieron agregados, como los dos tercios, que no los pueden tocar, como las cosas altas que hay, que no vamos a empezar a enumerar, pero que realmente digamos merecen que se me en la próxima ley. Me gustaría conocer el proyecto del ley del Cereco. Bueno, este, eh, como estoy entrando con varias personas de que me instruyeron y que me están ofreciendo la tribuna, ah, además de los diarios, de sí. los espacios, y lo tengo en todo, el, en, en todo el país, espero que lleguen acá las modificaciones que nosotros estamos proponiendo. En cuanto a los derechos adquiridos de los administradores, eh, quiero decirles que no existen. Y por el reglamento informado, porque el órgano supremo de un edificio es la asamblea, por encima de la asamblea no hay nada. La asamblea puede exonerar, puede estar con, con la misma más cantidad de votos. Le pido que me comprenda porque tengo un montón de jurisprudencia al respecto a que no, no hay. Nada que obligue hasta a un administrador. O sea, que el administrador que no cumpla con sus, sus funciones o que no eh, sea bien recibido por los propietarios, se tiene que ir porque no tiene un contrato, no tiene nada que lo obligue, simplemente está cobrando un honorario supuesto por la Cámara de la propiedad Horizontal y que no tiene ningún poder para fijar los valores, absolutamente ninguno. Le vuelvo a repetir, y los administradores han ocupado un lugar que no les correspondía porque los propietarios los dejaron. Ha llegado el momento que cada uno de los propietarios diga bueno, hasta acá llegamos. A partir de ese momento vamos a defender nuestra vivienda porque es nada más y nada menos que nuestra vivienda. Y entonces pienso que es elemental que podamos defenderla. Vamos a tratar también de luchar para que Consorcistas como ustedes lleguen a las cámaras de Diputados, que estén integrando las listas para otros legisladores, que vayan a, como están viniendo el campo, que vayan al Congreso a defender la posición de los consorcistas. De los no hay nada máximo en un consorcio. Si hay 10 millones de personas que tienen propiedad en estas condiciones, con eso pueden cambiar todo absolutamente. No achicarse, no tener miedo, no tener los no, los no ya los tenemos, ahora vamos por el sí, para decir, somos fuertes, somos propietarios, pagamos el lugar donde tenemos, porque la gran mayoría de la gente lo ha comprado con dinero propio, o con una hipoteca que ya la pagó, y es el 100%, la gran mayoría es el 100 del 100% del departamento es de ellos, entonces, No hay nada que se le ponga y yo creo que ustedes tienen que luchar y tener fuerza y agruparse. Seguro a esta les fresco, que ustedes se adhieran, que dejen su email, el que no tiene email, que busque algún amigo, un familiar para recibir, todos los días van a recibir menciones de lo que le pasa a la gente. Cuando ustedes digan lo que le pasa a otro propietario en cualquier lugar del país, se van a sentir identificados y van a encontrar soluciones. Y cuando digan nos manden un mail que digan no sé qué hacer con este tema, nosotros le vamos a responder de esto, haga esto y aquello otro, o sea que van a estar asesorados. Adelante señor. Pero, pues, yo le quería aclarar una cosa. Cuando yo hablé de los dicho al finismo, quise resumir en el conjunto. Sí. Yo lo que eh, realmente quise, de alguna manera, y para no serla tan larga como usted la ha dicho, sí. muy divertida, este Sí, usted no puede sacar un porque no tenga un título habilitante. No, no, no, el título habilitante mejor lo arrepentir. En este momento, nosotros se están vendiendo los títulos ya. O sea que usted sabe que en la República Argentina podemos comprar cualquier cosa. que usted quiera comprar lo podemos comprar. Doctor, ah, ¿Sí, ya? Sí. Sí, ya, ya usted, ¿no? usted dijo que un socio no es una empresa que tiene ganancias, que no produce nada que tenemos que sufrir muchas cosas. Una mala administración en nuestro edificio que eh, pagó las cartas sociales del año 2003, por ejemplo, se omitió presentar la declaración jurada en términos a la PIB. Y hoy nos encontramos que estamos pagando por mes doscientos y de pesos por cada periodo que no presentamos, como si fuéramos una fábrica o fuéramos. ¿Hay alguna solución para eso? No, eso es un abuso de derecho. Eso una, es un producto de lo mismo. Siempre vamos a dar vuelta vamos a tener lo mismo. Si, nosotros, si yo voy, me a usted, lo saco de esta silla este, y me siento yo porque tengo más acuerdo, porque quiero, lo que fuera, entonces usted me dejó. Entonces usted lo único que le queda hacer a su consorcio, y para eso hay que agruparse, es hacer una presentación judicial con esas pruebas, las pruebas están... porque fíjense una cosa, la suspensa que tiene la obligación de presentar a los administradores es como un cadáver en la móvil, se empieza a analizar y se puede buscar la solución de qué pasó durante el último año, cinco años, se sabe todo absolutamente. Se encuentra también en muchas investigaciones que se hacen en la auditoría documentación que ha sido paseada que ha sido repetida, retos que han sido repetidos pero de repetir repetir, eso, la única solución que tienen es presentarse a la justicia tienen todos los papeles de lo que le, le van a preguntar al consorcio si tenía dinero en este momento en la casa para pagar y, y después le van a preguntar también si no lo tenía si el, el administrador avisó que de que no había dinero y por eso no podía pagar no, perdón, doctor, es una intriga el dictador pagó lo que no hizo, fue presentar en el término eh, y bueno, más, eh, de la entonces ¿puede la... eh, de haber una busca tan grande que valor que el mismo valor, es, que no, ah, la verdad, me parece que está pasando desgraciadamente las paritarias que se firmaron a han ¿no? habilitado sí, esta es sorpresa muy grande y las tenemos que pagar si usted me dice que Lo único que es definitivo es la muerte. Se va a poder cambiar, pero cuando podamos cambiar la ley. ahora si el señor me está pidiendo... Eh, muy rápido. Mire, yo vivo en un edificio donde tiene la antigüedad más de 50 años. Entonces, el reglamento de propiedad horizontal no especifica con claridad cómo debe hacerse para cambiar el administrador. Yo le pregunto, ¿hace falta las dos terceras partes en ese caso o se resuelve por mayoría? Eh, esto también tener, si no dice nada, es por la, la mayoría de los presentes, si no dice nada que se lo pongan, pero también va a tener que acudir a la justicia. Cuando todos los consorcios empiecen a, a acudir a la justicia y vayan llenando a los tribunales de gente, y no hay de gente con, con queja, los jueces van a entender que el problema es más grave y van a poder actuar con mayor velocidad pero no tenemos otra herramienta y eh, los consorcios tendrían un ejército para ir a su edificio y solucionarlo lo harían pero no, es, no tiene policía, no tiene ejército no tiene nada, lo único que tienen es una escritura que los hace el propietario de una eh, una parte de ese edificio eso es todo, con eso hay que luchar ¿es bastante? sí. es bastante si lo sabe luchar yo no le pregunto porque se presentó el caso y... El hijo del de administrador para defenderse dijo que necesitaban las dos terceras partes para poder cambiar la administración. Entonces quedamos ahí y no se movió. Aunque dado el caso, como dijo la señora ahí, somos 60, 50 viven en la capital y viven acá, es un problema de Entonces la justicia apuntada por mayoría, eso no se puede Tienen que apuntar las mismas que puedan, por mayoría presente juntar las firmas que puedan, para lo cual ustedes hacen un escrito que se lo separa un abogado o lo separen ustedes mismos lo firman con firma, número de documento, aclaración de la firma y lo presentan a la justicia y explican que acá se ha producido este hecho y que no cuentan con los, los votos necesarios por esto y el juez va a entenderlo y va a llamar a una asamblea y la va a llamar en su despacho para que los que vengan, estén presentes, puedan cambiar esa situación Esas situaciones de hecho se pueden cambiar. Lo principal es que no tenemos otra herramienta que la justicia. Y si usted me dice que venga, sí, y Que me dice que los jueces saben, que no saben lo que está bien. Es todo, pero no tenemos otra cosa. Para sí. eso es suficiente con los presentes, si sean diez personas. Sí, y si usted puede hacer otra cosa, es tratar de ver cómo consigue, dónde están los... Eh... De lo que pasa, lo que dijo el Señor. ¿Quién le da la direcciones que tremen, De, de, de, la... claro, de, de, de vuelta la justicia, porque, porque tiene que tener no, la obligación. Que lo presiste, no sé. Si hay 10 personas y el consorcio está compuesto por sesenta, bueno, no, en la no es una cooperativa y no. se maneja por mayoría. Por eso, eso Si me tengo... Tres, cuatro personas que me están pidiendo y no lo se dijo. ¿Me acordó, señor? ¿Eso? No, yo, hay de lo que dice el señor. Sí, pero mientras el señor le di todas las oportunidades, hay ser un poco más justo. Adelante, señor. Los que sí, las preguntas que están haciendo ahora, creo que están contestadas, en la medida que se renueve la ley, si lo dijo usted, aprendí principio que estaban en él, para que no sea el 100%, El propietario para cambiar administrador y las dos terceras partes para resolver el trabajo. Usted dijo que se iba, está luchando para reformar el reglamento la ley. Ahora, nosotros no vamos a acá. ¿Qué podemos hacer para apoyar esta Lo primero y lo más sencillo que tiene que hacer es agredirse a la entidad eh, que estamos poniendo en funcionamiento hoy, que se una solicitud, no tiene costo alguno donde ustedes ponen su nombre, apellido, el número de documento y si es posible un email, el teléfono y demás. A partir de ese momento están adheridos a la federación en el nivel nacional. Con eso, cuando ustedes ven algún problema de lo que me están planteando acá, lo mandan a la federación y ustedes van a ver que eh, diariamente se están publicando lo que viene de todo el país, de Rosario, de Bahía Blanca. Y hay algunos que lo aprenden mucho más rápidamente. Quiero contarles un ejemplo de un, dos edificios de Bahía Blanca que se reunieron, decidieron que lo que tenían que hacer era adherirse con toda la firma. Fueron a tocar el sitio departamento por departamento, firmaron todos, hicieron una asamblea y se a la federación con unanimidad dándole el apoyo. Entonces lo que después vamos a tener que conseguir es que el edificio está debido a la Federación que es lo que de, de, de alguna manera hay que llegar si sí. lo lograré, lograré rápido tan, tan pues no, yo, pero, En la Asamblea, cuando no el nombre de la Asamblea yo soy integrante un pueblo quería voy a proponer esto precisamente y señores, yo me le pido a ustedes y salen en el libro de acta lo ponemos que por Asamblea no me tener ningún costo ustedes ya digan que costo para a decir que sí ¡Claro! ¡Para decir que sí! Bueno, eso es lo, eso es lo que yo le estaba explicando que cuando viene la gente lo primero que pregunta ¿Cuánto fue? ¿Para? Y dice, no, nada. ¿Cómo? ¿Y me van a asesorar y no me van a cobrar? Sí, lo vamos a asesorar. Dice, Argentina, año verde. Dice, ¿cómo puede ser que suceda eso? Porque fui a uno y me cobró 150 pesos. Y fue a otro y me sacó 50 pesos. Y digo, viene acá y no le cobramos nada. Bueno, entonces, de alguna manera estamos cambiando esto. Perdón, hay una señora que está, me está presentando. ¿No se me Sí. Sí, sí. sí eh, no volví a levantar la mano porque es un poco lo que le preguntaba ah, el señor el tema de los dos tercios y, bueno, cómo salimos de pequeño. Bueno, lo primero, es más sencillo. Le vuelvo a repetir. Sí. Si ustedes me preguntan si yo he ido a la calle o la entrada, yo les dije que no. Si ustedes me dicen que el asesoramiento cuesta dinero, yo les digo que no, que no. que, no, que es totalmente error. Si ustedes necesitan asesoramiento por un hecho puntual, lo van a dirigir acá a la sección de Mar del Plata, y si es necesario, lo mandan directamente a Buenos Aires porque ustedes van a tener el CAE. Lo único que tienen que explicar cuál es el caso, qué es lo que les pasa. Y van a recibir de nosotros, desde allá, infinidad de testimonios de cosas que les pasa a la gente. Cientos de testimonios es de que a cada uno le pasan las cosas más desgraciadas en el consorcio, que un encargado le quebró el brazo a un propietario de todo lo que pasa cuando ustedes vayan leyendo cuando ustedes vayan leyendo lo que les pasa a los demás van a entender cómo tienen que solucionarlo ustedes cuando yo les digo esto consensicé que si hay que ir a la justicia hay que ir en defensa de ustedes y de sus techos que es una cosa que es que es inal inalienable el derecho que tiene uno a su hogar, que lo ha pagado y que todos los diplomas que tengan los demás porque apareció otro diploma que representa el 5% de aumento y, y de esas cosas aparece un montón, hay que luchar contra esas porque además son todas, todas falsas, son todas cosas que se aprovechan cuando alguien me hablaba de ustedes, de un organismo que tiene sede en la capital federal y que dice que el, el administrador tiene que cobrar tanto y tanto, no tiene derecho alguno a eso. No hay nada en la ley que les autorice a ellos a fijar el valor de un honorario de un administrador. El honorario del administrador lo fija la asamblea, esa en la cabeza, la asamblea es la que resuelve. Es un arreglo entre las partes, digamos. Efectivamente. No hay ningún colegiado bueno, ni nada, claro, Absolutamente No se puede aumentar por el mismo, nada. No, no, no nada, absolutamente. No tiene derecho alguno. Yo, yo quiero hacer una última pregunta. Pregunte a usted, señora, me tengo que, ir año, por ahora, sí, este, que me tengo tiempo ahora, que me importa. Sí, este año estaba programada la Asamblea para las nueve con una ola de, eh, para las diez. A las nueve y cincuenta y nueve, había nueve personas a las diez puntos se levantó la familia y no se realizó ni siquiera se pasó un cuarto intermedio y qué se hace en ese caso sí, lo que yo les dije levantaron antes de las personas que están sí. hasta, lo, ustedes mismos lo que ha pasado y dirigirse a de retorno y explicándole que no se puede hacer la familia pues, y por el otro que hay que cambiar esta situación y pedirle al juez que a una familia judicial y si es necesario el juez nos va a llamar o va a pedirle al administrador que le dé la dirección de los ausentes pero para todo hay solución ¿no sí. la usó, ¿es? sí, pero después la van a impugnar porque siempre hay en todo eso me comprende entonces después la van a este, impugnar por algo sí, sí, sí. al honor, lo veo perfecto, no lo no, no, no tendría que tenía porque es una cuestión de voluntad, de solidaridad, pero yo veo que acá en la Asamblea estamos haciendo nosotros, en cierta medida, de reunión, cada uno pone el tema particular, que lo veo perfecto, pero parece que lo que vino a ver usted acá a decir, a ver, es algo para nosotros después de ir. yo quiero entender, y me parece, lo propongo el doctor, es que Y acá en más, si puede ser posible, ustedes, bajo la administración, la impulsada Cámara de Plaza, es la educación. Porque la mayoría de la gente, lo incluyo, hablamos porque no sabemos. Entonces tenemos que resolver los problemas sobre el pueblo mismo. Y para eso, me parece que tenemos que prevenirnos como propietarios. O sea, saber nuestros derechos y saber nuestras obligaciones. Y para ello tenemos que ser educados. Y para ser educados tenemos que vernos como ustedes, los profesionales, que por lo a sí, sí. hagan uniones espaciadas para por lo menos saberles porque si no vamos a hacer un cuento de todos este derecho que tenemos, pero tanta uno, dice una cosa, falta uno, pero no, no, se, no se puede hacer así, no se me, me parece que tenemos que educarnos, también es la responsabilidad nuestra, porque todos exigimos, pero creo que ninguno, o la mayoría que estamos acá, somos responsables en nuestro edificio, en nuestro departamento. El administrador es nada más ni nada menos que un empleado nuestro elevado. No que lo digo o bajándolo. Es un empleado que le pagamos. Pero no tiene la culpa externa si no tiene nada de comer. Este espacio que vivimos es porque nosotros somos culpables, somos responsables. Y después nos quejamos, nos robó, se fue con la plata. Y nosotros ¿qué hicimos? No hicimos nada. Entonces, de hecho, también tenemos que ser educados, educados por educación misma, buen abogado, coherente, que los hay, porque los hay, adonoren, que no es nada extrañable, porque si es solidaridad tiene que ser así. Yo en mi edificio, somos seis pisos, tengo un administrador, pero no tengo un encargado, gracias a Dios. Yo vengo de dos edificios con gente de Buenos Aires y gente de acá. Conozco el tema, o mayor mayor edad, conozco el tema. Yo voy a poner como propietario, como administrador, a valores, porque yo quiero, un beneficio de este edificio, vida, no puede tener un administrador pagar cuatro mil y pico al año al puente, como lo podemos editar nosotros. Yo lo hago, no quiero ser el mejor ni el peor. Pero hoy he dicho que hay que involucrarse, como lo hace usted, como mucho la federación, mi país es muy bueno, porque encima tiene personalidad jurídica. Podemos ser respetados de la ley, porque sea, aquí hay muchos organismos que yo fui y tienen buena voluntad las organizaciones no gubernamentales o no tienen este, este espacio jurídico como, como, como el que tienen ustedes entonces yo diría encaremos la situación con la educación y si viene acá algún abogado de la federación o de acá mismo de la sucursal para que no se busque, para estar representado, para evacuar toda esta duda con esta abogado bien, le voy a contestar Muy bien. le voy a contestar Cuando hace un barco le decía que el camino está abierto, que mi presencia acá es para cambiar la, la mentalidad de 10, veinte, treinta, 50 personas. Cuando yo le digo a la gente que se adviene, digo, ahora vaya a su edificio y avísele al administrador que acaba de venirse a usted a la Federación Argentina de Consorcios. Le damos una etiqueta donde dice el número con el cual se está viviendo y así hay solicitudes que ustedes, si quieren, las pueden tener. Cuando el administrador escucha que hay una federación y que este hombre se adhirió, y cuando este hombre le toca decirle a un vecino y le dice que se adhiera, y cuando pegan el ascensor que ustedes están adheridos a la federación, el administrador empieza a tener cuidado. Muchos administradores llaman después, Parece una idea de un señor que está loco y puede hablarlo a ustedes. Todos están locos, bueno vamos a averiguar de qué se trata, porque siempre lo que hacen es decir lo mismo, que están todos, que esa señal está loca, que esa señor está loco, que rayó la pared a propósito, y de esta manera están descargando su culpa de lo demás. Pero también lo que vemos es que cuando se produce eso, empieza a mejorar en el edificio. Y ellos nos dicen de todo el tiempo, esto está mejorando, el tipo se está cuidando mucho, ahora nos firma el recibo, antes no quería firmar el recibo, nos daba un papel escrito así nomás y no lo quería firmar. Entonces ustedes tienen derecho de ir así y decir, esto es lo que me cobra este señor, y los honorarios no tienen el IVA, y los honorarios tienen que tener el IVA. Que tiene que estar escrito. y entonces ustedes empiezan a marcar la cancha, pero si ustedes ahora, hasta ahora venían retrocediendo, ahora parece que a partir de hoy, 31 de octubre, empezamos a avanzar, ¿sobre qué? Sobre nuestros derechos estamos avanzando, para que cada uno sepa, para que cada uno se cuide, y les aseguro que van a empezar a cuidarse, somos una entidad que constantemente estamos en los medios, estamos hablando, nos ven en todas las circunstancias que estamos en la OIT yo voy aquí a Washington dos oportunidades por los remates de los bienes en defensa de los bienes de la gente entonces, ahora en el entorno que más quiero marzo, a Ginebra por la denuncia que hicimos ante la OIT por las paritarias entonces, somos extremadamente respetados no abusamos no insultamos no nos peleamos con nadie tenemos un derecho y lo exponemos y detrás nuestro van a venir cada vez va a haber más consorcistas. Entonces, primer camino, a adherirse a la Federación y a la, la inspección para Plata también. Hacer, hacer las preguntas que tengan de su caso específico en lugar de plantearlo acá, plantearlo, inscribirlo y firmarlo y poner bien o firme, además, ¿qué le pasa? Ustedes tienen derecho. Nosotros le vamos a insertar y eso lo van a recibir todos. Entonces, cuando un señor de Tucumán Vea que el caso suyo está también escrito en este lugar para decir que a ti me están educando. ¿Cómo lo estoy educando, diseñando qué es lo que tienen que hacer? ¿Es, ¿Es mucho? No, no es mucho, pero es algo. Con eso se empieza. Pero tienen que cambiar la mentalidad de todos ustedes y no estar en la defensiva, porque el problema es que están en la defensiva y eso no es bueno. Le tiene miedo a este, le tiene miedo al otro No le tengan miedo a nadie, ustedes no han robado En todo caso a lo mejor lo roban a ustedes Pero ustedes no han robado nada y Entonces los viven siempre como preocupados y asustados y Entonces eso hay que tratar de corregirlo Nosotros le estamos dando las herramientas que tenemos Si tendríamos un ejército se lo pondríamos a su, su disposición Pero no lo tenemos, lo que tenemos es la razón nada más Perdón, Eh, mire, doctor, valoro todo lo que se ha conversado, todos los temas tratados. Pero yo quisiera irme de aquí con un concepto muy claro con respecto a los administrados. En mi edificio se renueva el mandato todos los años. Cuando llega la fecha de la asamblea, eh, y bueno, le damos continuidad con la, el famoso tema de los dos testigos. Ahora yo digo... Y nosotros, por ejemplo, en esta próxima asamblea, decimos, bueno, valoramos el, el periodo que pasó, pero tenemos estas y estas quejas por ejemplo, la no conformidad de tener una administración ausente, no tener respuesta a los problemas que se van presentando porque no nos hace caso para nada, y decirle al administrador, por ejemplo... Eh, queremos hacer un cambio y no le vamos a renovar el, conda, eh, el mandato y podemos hacerlo si los dos tercios Sí, lo primero que es bastante sencillo sí. y es muy común, pero le contesto a usted lo que tiene que hacer. Usted tiene que eh, ir a tocar la a cada vecino y saber quiénes están de descontentos con usted y quieren cambiar al administrador. Uno, dos, tres, cinco. Hagan sí, no. Pero de las reuniones es como se comenta acá, siempre somos muy pocos. 6, 7, 7, Estos siete no podemos tomar la decisión y la no se vez, nos va a complicar. Se les va a complicar. No. Pero no hay forma Porque de hacer las cosas. La norma va a argumentar. Eh, sí, servicios. o va a matar, no, o va a vivir el poderes que son de las cosas que están mal. Si ustedes piensan que nosotros con una varita mágica podemos cambiar esto, nos equivocamos. Eso que le pasa a usted y que nos pasa a todos, viene de formado de los últimos 50 años. No lo podemos en una tarde cambiar. Les pido por favor que tratemos de ser coherentes y entendamos. Yo les estoy dando las herramientas para que cada uno empiece a tratar de cambiar. Su propuesta es que usted no quiere tener al administrador. No, no. Sí. ¿Por qué tan Pero tan sí. no importa porque... Pero entonces usted tiene señora, que usted sola en un consorcio de cuántas eh, unidades. Son 40 unidades. 40 unidades. Bueno, pero está bien, pero usted tiene que entender que eso es una cooperativa y en la cooperativa se impone la mayoría. Entonces lo que tiene que hacer usted es empezar a tratar de hablar con la gente, invitarla a su casa, a tomar un café y explicarles que están pagando expensas demás, que todo, todo lo que usted me cuenta a mí, que eso hay que cambiarlo. ¿no? ir haciendo lo que se hace en política, de ir avanzando para desplazar a este hombre. No hay otro camino. Por la violencia no se logra y el resto es la justicia. Porque, ¿sabe qué? Yo pensaba, para una remoción re se necesitarán los dos Pero esa culminación del mandato, todos los años culmina el mandato. Entonces, si uno dice, bueno, si culmina, yo puedo elegir la continuidad o viene el otro también. Empieza hacer una auditoría, también pida esas siete personas, no le pida una auditoría, que la tienen que pagar, pagarle a un contador para que revise toda la documentación y vea las anormalidades que tiene. Posteriormente le dan la factura de este administrador a la. Desde... Y lo que pasa es que nosotros no, no no, consideramos que haya cosas así dudosas en la administración Simplemente que es una persona ausente Le vemos la cara todos los años el 17 de febrero ¿Sí? No tiene un acercamiento al, en el edificio No se entera de nada por algunas noticias que le enviamos Por ese motivo de cambiar Yo soy contento, ustedes han hecho su derecho de que tienen que luchar ¿Te a repetir el tercer al administrador que se acaba de hacer socio de la federación argentina consorcio y consiga que esos siete que a lo mejor de los siete se convierten en ocho, en nueve, para ir cambiando la situación entonces planteemos este caso por escrito y nosotros le vamos a contestar esto que yo le estoy contestando ahora de que no hay otro camino que el, el de buscar puertas a través de la opinión. ¿cuándo es que la ley? Eso, es el, ¿Cómo estamos en este aspecto, que es lo más importante, el general, el total? ¿Cómo estamos con el cambio de la ley y la paritaria? ¿En qué posibilidad estamos? ¿Cuánto año? ¿Cuántos años? ¿Cuánto cinco años? ¿Cuántos tres? ¿Cuántos calculan? Eso, Eso yo no tengo la palabra de Lo único que tengo es la mano, la fuerza y la razón. Y estamos luchando. Pero, fíjense ¿sí lo que pasó en la República Argentina con el tema del alimento del ¿En qué terminó este tema? vea lo que hay pasando con la Cámara este es el Congreso de la Nación que tenemos nosotros y que se vota. Entonces yo querría saber, si los diputados que mandó en plata mandó a la Cámara de Diputados, ¿qué van a hacer para los cuales ir a hablar cada lugar y a hablar con los diputados? No sé, sí, no se enojan, porque realmente quiero hablar con el Estado de Muchos que nos dijera la dirección de Buenos Aires, desde la Federación Argentina de Consorcio. Yo no la tengo, tampoco tengo el volante para... Por ahí está arriba la solicitud, entrada. va a dar la entrada, ah. si usted, Gracias. Si ustedes buscan la solicitud de la cena, Gracias. mi palabra, que no van a tener que pagar nada, que es lo que más les puede interesar. lo segundo... Cuando ustedes maten con nombre a el problema que tiene, nosotros se nos lo vamos a contestar. Cuando ustedes vean lo que le pase al resto de la gente van a estar haciendo eh, atreviendo. Sí, le me pido una pregunta más de matar. ¿Quién les parece que hacer eso bueno es una pregunta para la mente de la? es posible que? La federación o nosotros nos comunicamos al ministro de Trabajo mm -hmm. que convalida la paritaria esta de para decirle bueno. que no está legalmente representada la parte propietaria de la que de, de la plata, es válido esto. No se los a ustedes por mes también. Sí. Sí. Yo propongo porque por medio de la federación, con nosotros individualmente, somos cuanto más seamos mejores. Le decimos que se abena de convalidar nada de eso porque lo estamos protestando judicialmente como pueblo. Sí. No, a yo sé que esto viene así, porque yo escuché cuando tanto Santa María Padre o el quiero hijo el que apoyaban la candidatura de la señora para cuando es la senadora, para cualquier cosa. Entonces, por eso, le da vida libre por eh, la Y le permiten todo. Eso lo sé y lo puede saber Pero hagamos lo mal y digamos, no, no, no, nada porque a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todos lo denunciamos le decimos, venga, sé por qué está, haciendo, qué está haciendo esto porque hay una convivencia de cierta, por ciertas personas y bueno, algo se tiene que lograr por lo menos que ponga que baje la situación eh, y nosotros, eh, eh, te cuento que tenemos 50 y en este momento tenemos mediaciones en el Ministerio de Trabajo donde el Ministro está del otro lado está escuchando lo que nosotros hablamos con la mediadora viene que la mediadora va y lo llama impone la resolución es que en eh, la próxima reunión tendrá que estar el ministro, el ministro no está porque el ministro recibe órdenes telefónicas, ya conocemos cómo es el camino en este momento no hay más que no decir por medio de la federación no contra esta homologación entre comillas este, ilegal, cosa que la población es que... Pues... Nosotros tenemos páginas enteras de, de Clarín de Nación, de Diario Popular de Ámbito Financiero de economista pero páginas y páginas publicadas en todos los diarios ellos no las ven ni las ven la OIT, la Organización Internacional de Estado intimó a la República Argentina a que responda a las denuncias que han sido presentadas oficialmente nosotros teníamos 5 kilos de documentación por vía diplomática nosotros no tenemos dinero para ser solicitadas hoy ustedes estaban visto en el diario que el, el, el, el sindicato que ustedes pagan, que todos pagamos publicó una solicitada que cuesta 55 pues, mil pesos para decir, no sé pero esta es la realidad nosotros más herramientas que seguir luchando. ¿Qué herramientas tenemos en este momento? Que la federación es el paraguas protector de todos ustedes, que cada uno de ustedes trate de conseguir a través de sus vecinos, amigos, dos o tres o cinco socios. Esto tiene que crecer así y sigue creciendo. No hay días que no se adhieran personas constantemente se están añadiendo Y vamos a terminar ganando por el número, porque esto se determina por el número. colaboración es ilegal está en un proceso no hay no, está está, está en el está en la organización internacional del trabajo si usted se quiere acercar a ver si ver si hay alguna otra pregunta el... de una pregunta ¿Es ¿qué ¿es que pasa cuando una de la perante tiene que pero para eso sí para eso es de sí, para de bueno porque me puedo decir lamentablemente la la es así ellos no está pidiendo cómo manejando cinco diez y consorcios cobrando dinero manejando dinero de todos como el hay que levanta para la los que a que que